vinimos a charlar con algunos ediles, específicamente con ediles del Frente de Todos, que han manifestado eh, algunas novedades respecto a la planta de líquidos clocales una problemática aquí en Patagones que es grave y que entienden desde el Frente de Todos que no hay respuesta de parte del Ejecutivo. Ajá. Estamos con Marcelo Oncharuk aquí, los saludo a buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. bueno Eh, hay un, una presentación de una resolución específicamente de Lucio Gálatro, que, que del Frente de Todos, respecto a esta cuestión de la planta de líquido jolacal. Sí, en realidad un, va a ser un pedido de informe donde queremos saber el estado de salud del río. Eh, esto ya hace como un mes y medio que se mandó una nota al Poder Ejecutivo solicitando que se nos informe los datos que está eh, in, en, entregando la IC hace análisis en forma mensual del estado de salud del río, eh, y bueno, eh, queremos recibir esos datos porque todos los que circulan cerca del río sienten olores, eh, por ahí se ven cosas que que llaman la atención, eh, y bueno, y tenemos entendido de que no no habría datos favorables a cómo está el río en este momento, y como no han, no hemos tenido respuesta ya hace un mes y medio más o menos de esa nota, ahora Lucio está presentando un pedido de informe donde Eh, se hace a través del Consejo este pedido y tenemos esperamos que tengamos una respuesta porque si realmente hay, está contaminado el río, bueno, la sociedad se tiene que saberlo para tomar carta en el asunto y si no es así también la sociedad tiene que saberlo para quedarse tranquila, ¿no? Eh, Ustedes tienen contacto con la provincia de Buenos Aires, es el mismo signo político. ¿Hay novedades respecto a la planta de líquidos locales? Sí, sí. en esto el tema de la sanidad del río es algo que venimos trabajando en el bloque durante todo el año pasado y este año. Los grandes temas de Patagones, donde el partido de Patagones necesita resolverlos, ahí está el bloque a, acompañando el Ejecutivo, o de, por nuestra cuenta gestionando alguna solución que se pueda traer. Y hace poco justamente a de Renosa eh, nos, nos surgió la, la noticia de que aparentemente en poco tiempo, en pocos días, Se haría el anuncio de eh, que la planta de la luce apoyaría el proyecto de una nueva planta de residuos de tratamiento de residuos cloacales en, en patagones sería muy bueno porque sería eh, lo que estábamos tanto esperando el vuelco cero al río para dejar de contaminar ¿no? será financiado por la provincia entonces no esto sería aparentemente una financiación a nivel de, de nación son eh, aportes multimillonarios es muy importante la inversión que se haría. Eh, sabemos que el poder ejecutivo eh, presentó ya un proyecto con donde estaría eh, localizada la, la planta. Esperemos también de que esto se acompañe y que por ahí la idea es surgir que podamos tener una reunión con la gente de producción, acompañar eh, esto con alguna producción de, eh, de no sé nogales, lo que sea, porque los líquidos una vez tratados en muchos lugares es hay algo que no se descarta, sino que se aprovecha para el riego de plantas porque es muy beneficioso para las plantas y no es nada contaminante, así que estaría bueno de la planta de residuos cloacales y esos eh, líquidos que ya estén tratados, que sean aprovechados por algún productor. ¿no? La práctica del agua sigue siendo un problema aquí, sigue vigente en, en el distrito, aquí en Carmen de Patagones también. ¿Se trata algo relacionado en ese sentido en esta sesión de hoy? Eh, no, sobre eso no, pero lo que sí tengo que decir de que por ahí tantos reclamos eh, legítimos de la gente de cómo está... Eh, de la calidad de servicio de, de, de Absa eh, lo que podemos decir de que durante mucho tiempo Absa no hacía inversiones porque lo que se cobraba por el servicio era realmente irrisorio en los últimos años se aumentó en forma siderar el costo del servicio de, de agua y de cloacas ¿y qué pasó? Eh, la inversión la provincia decidió en su momento a la gobernadora Vidal que la in gran inversión se haga en la ciudad de La Plata quedando relegado todo lo que es el interior bueno, ahora eh Yo creo que esta es un gesto de que se está mirando al interior, por ejemplo, esto del de tratamiento de líquidos cloacales, eh, y bueno, eh, tantos años de desinversión ha llevado que el servicio de agua potable no sea lo ideal, esperemos que se empiece a revertir, ¿no? Le agradecemos por ese tiempo. Muchas gracias. La palabra entonces de Marcelo Ancharú, al tienen cuarto intermedio, por eso aprovechamos a a charlar con el concejal del Frente de Todos, que nos comentaba uno de los temas principales de este de esta sesión de hoy, en realidad es la reanudación porque estuvo en cuarto intermedio. Hoy se reanudó cerca de las 11 de la mañana y ahora están llevando adelante esta sesión.